Hacemos más Vale Magazine Silvia Barallobre Oscar Rodríguez Y Nacho Fernández Lirio Locución Natalia Tolava Operación Técnica Lucía Conde Sí, ya estamos aquí arrancando. Sí, sí, sí, sí, estamos, no escucho este, el motor, no, ¿No escucha el motor. No, Hago no, no, no, no, así, mira, estoy de haciendo de así de con la llave, de, claro. Arranco. No, se arranca, arranca viene, viene con todo ¿no? Exactamente No tengo que no chocar, pero... Dale, como están todos del otro lado Qué pena que no nos contestan, Oscar, No, no, no. ¿eh? no, mejor No nos pueden contestar, contestar. Este micrófono no va conmigo, Ajá. creo ¿Sabés no. es que te compremos otro? Eh, yo prefiero eso Mirá que hay algo que me tiene recontra, pero súper y ultra harto Qué cosa El Hot sale. Ah. No tiene repos Donde abrí el Iñodoro Sale con alguien sí, Hot Sale sí. Y además te cuento Yo compré Venga, un, Yo compré De casualidad Con Hot Sale Ajá. Compré un calefón Porque necesitaba Un calefón Ajá. Pero ni me di cuenta Que era Hot Sale Me claro. pareció como barato El precio Ah, mirá, mirá Pero bueno A partir del momento Que empecé a averiguar Por internet ¿Calefones? Sí. No No, no, no, no, no, no. Abra lo que abra Están los calefones sí, sí, sí, Delante sí, sí, sí. de mí No, no No sé hasta cuándo Van a durar Bueno, eso te da la pauca de cómo nos tienen agarraditos, ah, espiaditos sí, sí, totalmente. Eh, yo en algún momento estaba buscando un futón ¿me acuerdo ¿un eh, futón? Un futón sí. y, eh, por mercado de por lo que sea <coughs> sí y me aparece, abro facebook un futón no, ya abro sonaste, el mail, ya publicidad de futón no, no, ya, está, no, ya estás estás uh, hecho no, basta no. viejo, estoy en, en mi laburo y en mi casa, son dos no, lugares no. distintos igual, es voy así. a tener mi, mi dirección de correo es Ajá. así Oscar ¿Abro por ejemplo las páginas de los diarios hoy? Sí, sí. En todos los diarios acá a la sí. derecha Las propagandas de los calefones <risa> o sea que era claro. para mí, el clarín era para sí. mí. Sí, era, era para mí. No, no, no. te le hicieron I para vos. Sí, el diario de, de Rigoyen, decían, ¿no? Cuando le hacían un diario de Rigoyen que hablaba ah, bien de cierto. la ciudad. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, te bueno para, yo tenía eh. mis prop, todos los diarios se me hacían, todos, eh. Absolutamente bueno ¿eh? todos. Bueno. Sí, sí. bueno. Siempre los californes me acompañaron hace 4 o 5. Tenés que estar un poquito más eh, apuntar un poco más alto, buscar precios de, no sé, de autos, no, cero kilómetros no, no, porque no, es mentira, mentira, no compras nada pero no. te, te cambia, el, viste si abrís ahí te aparece la, ah, la publicidad no, de la cero kilómetros Altagama, claro, te da otro nivel. Claro, esos que aumentaron en sí, sí. La, la, la, la venta y la producción, sí. no, no sé, no, la no se nada. producen, claro. No, no se producen. Bueno, dale, una tarde horrible, sí, horrible, sí. horrible, horrible, sí, sí. mucho tránsito, <coughs> mucho tránsito, muy oscura, sí. con una leve llovizna, fea, fea, de esa que es hasta relativamente riesgosa ese tipo de llovizna, sí, porque sí. no podés frenar mucho, ¿eh? No, no, no, porque está penar. como jabonoso se dice Está ¿no? como jabonoso, es preferible cuando llueve del así, pero con todo, ¿no? Claro, que limpia no un poco el asfalto Esta pequeña lloviznica sí, sí, sí, Pero sí. bueno, aquí estoy, eh, debo confesar públicamente que es el último jueves que voy sí, a venir Sí, no te da vergüenza Sí y no te da vergüenza <risa> Es el último jueves que voy a venir hasta el jueves 15 de junio Mirá vos. Sí Eh, los motivos son porque viajo uh -huh. y me ausento estas tres semanas claro, que vienen claro. bueno, próximamente bueno. Eh, he acordado he acordado con Oscar esto se los cuento uh -huh. a todos ustedes he acordado con Oscar que les voy a mandar tanto a él como a ustedes por supuesto pequeños audios de los distintos lugares por los cuales ande uh -huh así en principio les cuento que voy a ir a recorrer unas cuantas ciudades de Gran Bretaña y de Irlanda. Y, y luego voy a pasar un par de días en Lisboa, una ciudad que Portugal, todo el mundo todo el mundo dice que es, por demás, uh -huh. bella. Sí, lo escuché. Eh, lo así que bueno, por ahí voy a andar durante estas próximas tres semanas. Buenísimo, buenísimo. Y acá estaremos haciendo lo que y podamos. Y acá vas a estar trabajando. Vamos a estar con Lucas, era, Lucas Itzer, seguís con nosotros, sí. Tú pues ya viste cómo, cómo es eso. Vino bueno, Lucas uno, Itzer es el... Es nuestro operador. El operador. Le estoy preguntando, sí. claro, porque estaba... Eh, Lucía Lucía Conde Lucía La alcanzamos Se fue No sé A propósito Dijo Me pongo a estudiar No, no los aguanto más <risa> Después vino eh, Este otro pi Sobre su, todo No los quiere nadie ¿Cómo era el chico? ¿Cómo se llamaba? No, Pato, Pato, Pato, Pato Pato Pato Pato da Torre Pato da Torre Pato da Torre Pato da Y Ahí ahora está Lucas, Lucas Sincer Que no hay que ver Hasta cuando aguanta <risa> uh -huh. Bueno Varias cosas Sí eh, Dale, que empecé a contarles vos. ¿Sabés que no sé por dónde empezar? Estamos eh, con el tema de Macri y China, y los acuerdos que no se hicieron y que se hicieron, los que quedan por la mitad, los que venían de la otra gestión, de la pesada herencia, resulta que la pesada herencia este, arregló más este, convenios que esta nueva este, nueva gestión, digamos. ¿no? Eh, eso por un lado. Eh, tengo otras cositas también que hablan de... ¿Tenés, ¿Lo tenés Alfredo Cotto? Sí Bueno eh, Cotto sí, Yo te conozco Inicialmente fue un carnicero Yo te conozco Claro, claro sí. eh, El año pasado Encontraron algo raro En el supermercado ¿Qué? Sí. Si sí, carne Bueno, no eh, Sofá No, <risa> no, no. De putón, no, no Después te digo Bueno Pero tenía la, el número de serie limado Oh. bueno. Bueno, bueno, mucho más que eso. Eh, anti... Sabemos que en el en los supermercados Coto se vende de todo, sí, ¿no? Sí, bueno, pero lanza granada o no. No, bueno, bueno no, sé, cuento, no, sé. No, sé, no sé. Después te cuento, después te cuento. Estuvo un dónde año ¿Se compran video, ¿no? las armas? No sé, pero esta tenían pea con tu. Bueno, yo en el espacio este al final de esta primera hora esos Ese segmento que le dedicamos uh -huh. a diferentes temas especiales, podríamos sí. decir. En este caso vamos a hablar de un hecho histórico que sucedió hace 236 años, Oscar. Uh -huh. Exactamente, un 18 de mayo de 1781. Eh, un hecho histórico para no solo para recordar, eh, sino que nos permite uno, una, una reflexión. Uh -huh. ¿Es esto lo que hay que recordar? ¿Ese hecho sucedido el 18 de mayo uh -huh. o es toda la trayectoria anterior claro, lo que claro, hay que recordar? Claro. Eh, aparentemente la historia y sus marcas, que uh -huh. esto se trata sí. hoy... Eh, parece ser como que le dio mucha más trascendencia e importancia a este acontecimiento que sucedió el 18 de mayo uh -huh. de 1781 uh -huh. y no a toda la trayectoria previa claro, claro bueno, esto es el es, del desenlace de algo que viene gestándose uf, como muchas otras cosas y uno es. se queda con el y eso también tiene que ver pero eso le ha convenido con... a la historia oficial exacto, ¿eh? eso, exacto, eso te iba a decir eso le Nos enseñaban en su momento hace muchos años atrás cuando uno era joven eh, en la escuela las sí. eh, fechas fechas y batallas y fechas y batallas y si no nos acordaba la fecha era un problema ¿no? si se acordaba por qué y qué para qué de dónde venía y con quién contra quién y los intereses no importaba, el tema era la fecha y los nombres tiene sí. que ver con eso también. Con sí. vamos cuando desarrollemos el tema lo vamos a poder uh -huh. debatir y tal. y compartir con los oyentes dale, que dale, dale. esperamos siempre que sí, haya ahí vuelta supuesto. con ustedes, saludos, así, así que... que ahora más adelante lo voy a lo voy a decir y hay una nota que habla de la brecha entre los ricos y los pobres. Ajá. Adivina. No me digas, soy minuyo. ¿en serio? No. <risa> la verdad es que todo lo contrario después lo vemos Ay, no, no, la grieta se hizo cada día <risa> se hace cada día más ancha saltar el cerco el cerco mediático a tener nuestra propia información a reunirnos a dar conferencia de prensa a dar conferencia a dar nuestra opinión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 Qué emocionante lo que acaba de pasar en todo el país espontáneamente sin que haya habido colectivos ni choripanes una definición de clase bestial no se llega al acto por colectivos ni por choripanes entonces yo a Macri le preguntaría cómo llega al acto la señora con dos hijos que yo veo en todos los actos que hay en la Argentina si no hay un político porque no voy a llamarlo piquetero puede haber piqueteros Puede haber políticos, puede haber organizaciones sociales que los lleven. Y los choripanes que los van a matar de hambre a esas señoras que van con los hijos, nunca vio un acto Macri, nunca vio un acto en su vida. Los van a llevar a los chicos porque la gente se moviliza con los chicos, porque esas señoras no tienen las mucamas, porque es no entender una perspectiva sobre lo social. Yo diría es impiadoso lo que acaba de decir.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 la música que nos gusta. Se rompió cuando partí. Fue que nunca, nunca más volvió. Qué amarga fue tu pena. ¿Por qué sí? No te olvides de mí. Yo hice... Sí. Eh, qué bueno estuvo este separador, Oscar, que pusiste sobre con las palabras de Beatriz Sarlo. ¿Me ¿eh? acuerdo sí, casi sí, en sí, todo sí, lo sí. que dijo? Sí, sí, sí. Es un intelectual de derecha, digamos, ¿no? Así es, sí. De los sí. que tiene la derecha. Fue de izquierda en una sí, época, bueno, sí. en realidad, pero sí, sí, bueno, sí, claro. después cambió. Sí. Eh, no, no, pero bueno, de todos modos no, es, es, es una persona sí, pensante, sí, sí, francamente. Sí, se sí, sí, sí. Eh, sí, fue una, una expresión absolutamente impiadosa. Con una definición y una ubicación de clase perfecta uh -huh, de parte del uh -huh. presidente de la nación sí. eh, Y se le podrían poner más adjetivos a esto de que fue una reunión tan maravillosa Tan espontánea, sin choripanes, sí, sin, sin colectivos, colectivo, sin nada No solo fue impiadosa, fue obscena Fue fue verdaderamente insultante, grosera para la gran mayoría uh -huh. de la población uh -huh. de nuestro país Sí, claro que sí Bueno, eh, hablando de, justamente de la gestión actual y de la presidencia de la Nación, eh, hoy estuve leyendo que parece ser que el presidente está preparando, el presidente, digamos así lo decía el diario La Nación y sí. Clarín, está preparando un, un megaproyecto mega para tratar de disminuir al máximo la infatigable cantidad de ausentismo que hay en el personal del Estado. Ajá, claro. Sí. Todo, bueno, ¿no era el toño que se... Bueno, justamente, la grasa justamente. Bueno, sí, sí, no de todos tipo de epítetos fueron eh, proferidos a lo largo de todo uh -huh. el año pasado por ¿Sí? más de un funcionario, a, a cada cual <coughs> peor de lo que fueron diciendo eh, y además creo que ni siquiera se escuchan las barbaridades sí. que fueron diciendo. Sí. Bueno, lo cierto es que en este megaproyecto para para disminuir al máximo el ausentismo que es escandaloso según la, la actual gestión del personal de la del Estado Y eh, justamente ellos, desde que arrancó esta gestión, hablan de la chicara al Estado, porque, sí. bueno, estaba súper sobredimensionado, y además sobredimensionado en su mayoría por ñoquis, es decir, por gente que cobra y no trabaja. Sí. Sí. Quiero contarte, sí, sí. Oscar, cómo es el esquema del gobierno hoy, desde que está Cambiemos al Frente. Eh, ...incluye 21 ministerios, 88 secretarías, 208 subsecretarías y 305 direcciones nacionales. Al mismo tiempo que se reducía el plantel de empleados directos del gobierno, se creaban cantidad de organismos y cargos jerárquicos... ...para repartir entre aliados políticos de Cambiemos. Una contradicción muy sí, difícil de explicar. Sí, sí, sí, completamente. El gobierno, sigo diciéndote, este artículo que lo escribió, eh, lo obtuve del diario Clarín... El gobierno redujo 12.000 puestos de trabajo en la administración nacional durante su primer año de gestión, uh -huh. pero no se animó a comunicarlo. La razón de esta discreción fue política. Los estrategas de marketing del presidente impusieron entonces la idea de que no había que comunicarle a la sociedad noticias con mala onda, con la ilusión de mantener el aura optimista que acompaña la llegada de cualquier gobierno. El resultado de esa estrategia fue cuando menos frustrante para quienes habían votado a Macri y engañoso para quienes no lo habían hecho. Es posible que también haya influido el hecho de que Macri engrosó hasta niveles nunca antes alcanzado el organigrama de la burocracia uh -huh. estatal. Sí, sí, lo sí, sí. repito, lo dice Clarín. <risa> el hecho de que Macri engrosó hasta niveles nunca antes alcanzados el organigrama de la burocracia estatal. Ellos que hablan de achicar y sí, sí, casi sí. hacer desaparecer al Estado, claro. ¿no? Gasta mucho el Estado. Eso es lo que venían criticándole, entre otras cosas al gobierno anterior no, no, y ellos lo ellos, han... no, ellos son modernos ellos es, es, hablan siempre de modernizar el Estado sí, sí, de un no. país serio claro, también. claro, o sea, modernizar es menos gente menos gastos no, no, no, modernizar sí. es engrosar claro, al es máximo al yo me confundí que es tonto. engrosar sí. al máximo la, la plantilla del, del personal estatal animal, ¿eh? el Pensé claro llamado gasto social Otro dato interesantísimo sí, sí, sí, de Clarín. Claro, ¿no? El llamado gasto social insume un 55% del total del gasto público. Ellos lo llaman gasto uh -huh, social, ¿no? Sí. Dentro de esta porción mayoritaria, cuatro de cada cinco pesos se destinan a jubilaciones y pensiones. Y a esto lo llaman gastos sociales sí, ¿no? Sí. Cuatro de cada cinco pesos se dedican o se destinan mejor uh -huh. dicho a jubilaciones y pensiones y del hecho eh, sexo... se va a terminar disculpame pero eso se va a terminar si, sí, si sí, eso también están es. haciendo toda una movida para hablar de lo que se gasta que este... porque lo llaman gasto bueno ¿viste? bueno pero tienen esa idea las y... jubilaciones es un gasto <coughs> sí. y aparte otra eh, con esto de la modernidad y todos vivimos más tiempo tenemos eh, cinco años más tenemos estamos bárbaros como para laburar 5 años más y jubilarnos después, ¿por qué? porque el si señor no, el sistema no aguanta no, no, y además en el, el, el proyecto creo del que vos estás hablando está también incluida la posibilidad de reducir los aportes sí. patronales a las cajas que en algún momento se había hablado que un poco lo ponía el laburante y otro poco el empresario Bueno, lo cierto entonces, te repito, que de, sí. de cada cinco pesos destinados al gasto, entre comillas, social, uh -huh. cuatro van a jubilaciones y pensiones. Es decir, hacemos la resta, sí. queda un solo pesito. Ese pesito restante, y de ese pesito restante, algo más de la mitad, es decir, 50 centavos, 60, si ¿sí querés, corresponde a la asignación universal por hijo. 50 centavos Ajá. Oscar corresponde cada 5 pesos corresponde a la asignación universal por es hijo como poco, ¿no? y para las asignaciones familiares Los planes sociales tan reclamados por unos y cuestionados por otros insumen apenas el 2% del total sí. de ese gasto Sí. Sí. En un país con el 32% de pobreza, del cual un 29 vino de arrastre de los años kirchneristas, resulta imposible desplegar una discusión seria sobre la imprescindible reducción del gasto público si no se considera a la dimensión social de lo que se está debatiendo. Julio Blanc, Diario Clarín. Uh -huh. ...Julio uh -huh. Blanc es un hombre que <coughs> piensa... ¿eh? ...dentro de sí. los comentaristas sí. clarinetes, uh -huh. clarinísticos... ¿no? ...clarinísticos, sí... Eh... ...bueno, Oscar, acá tenemos... Yo, yo, yo, ...el tema es, es fundamentalmente ideológico... ...obvio... ...como siempre... Eh, ...lo digo y lo remarco aunque parezca una obviedad... ...porque hay mucha gente que corre la discusión a un tema de... ...corrupción y no corrupción... ...quién afanó, quién no afanó... ...sí, sí... Eh, ...es algo que se debe todo el tiempo perseguir al corrupto, perfecto. Pero aparte de eso, que es un tema muy importante, está un tema ideológico que es fundamental. Es lo más es fundamental. Básico. Y yo ya estuve escuchando a gente del PRO, de Cambiemos, el radicalismo, hablar de eh, la modernidad y el, la expectativa de vida más alta ah, con eh, respecto a las jubilaciones. Claro. Volviendo dice. al tema de las jubilaciones, esto va a hacer que estiren la discusión hasta llegar un 5 años más que terminemos haciendo otra vez el tema de las afjp con otro nombre con otra dinámica con otra manera de presentarlo porque para eso son muy rápidos muy vivos muy inteligentes tienen todo un aparato de propaganda muy muy aceitado porque aparece uno con una noticia chiquita otro que viene con otra un comentario y salta bueno eso va a terminar que van a terminar queriendo imponer un tema de hay fiscal otra vez. Bueno, que es otra vez para darles de comer a, a paladas a la banca, ¿no? Exactamente, que son los grandes ganadores. No funciona en ningún lado del mundo. Este, el tema que es el, te el PAMI ahora es o sea, la jubilación es solidaria o sea, uno aporta para los que están jubilados para que necesitan, porque nosotros cuando nos jubilemos, yo hablo de mi caso no, eh, no de mi porque yo ya estoy ya jubilada jubilado, <risa> yo te estoy manteniendo mirá, vos te pareces no, que el... <risa> vos no, no pero... vos específicamente no, no, bueno, claro, todos vos... los que trabajan en la provincia de, Buenos, Aire, en la provincia de Buenos Aires me ah. mantienen claro Ah, ah, mira, así no, no, no. <risa> Yo te estoy pagando sueldo Voy a hacer ese una, es, una otra aclaración Todos los que trabajan en el área de salud De la salud Toda el... esa gente labura para mí Para vos claro bueno ese es, el, es la ideología y la forma de pensar de esta gente Yo, hay, Con el tema de los piquetes y los planes sociales estoy cansado de mantener vagos lo escuchamos mucho y sí, por supuesto ¿Eh? lo escuchamos mucho y es parte ológico el tema eh, cualquier cosa que tenga que ver con el subsidio también el subsidio es algo eh, que vuelve de alguna manera al sistema que vuelve a generar otras cosas no es que Eh, plata que y va que, los pobres Quedan los pobres y nada, ya está Es que además no tienen ni idea Oscar no. Toda esta gestión que es no. la, la gestión De los CEOs, de los grandes empresarios De los gerentes generales, uh -huh. de las multinacionales sí. Y demás Es Eh, no tiene idea de lo que es eh, gobernar una sociedad o gobernar un Estado. No. hoy estaba escuchando un video en, en La Nación, viste que tiene entrevistas. Sí, tiene que... en televisión, tiene un canal del Ceres. Sí. ¿eh? Bueno, sí, estaba escuchando un video de dos jóvenes, ¿no?, muy, muy de pro, seguramente, Ajá. eran sí, muy sí. pro, muy pro. Eh, pro no sé qué, pero pro, sí, francamente, sí, sí, sí. que hablaban sobre este proyecto, este megaproyecto para disminuir al máximo el ausentismo, Ajá. porque es atroz sí, claro, el ausentismo terrible, que sí, sí. hay en la administración pública. Van a empezar por Presidencia de la Nación y todos sus empleados, no, no, no, no. y Vicepresidencia, no. todos sus empleados. Eh, ahí van a chocar. ¿eh? yo creo que no Todo van a el llegar. tiempo hablaban haciendo la comparación Ajá. entre la dinámica empresarial, digamos, las jefaturas o los departamentos de recursos humanos de las empresas, de las empresas Ajá, y esto que es el Estado y toda esta cantidad de ñoquis infame sí. que son los empleados del Estado. Ajá. Entonces, yo lo digo con, con verdaderamente dolor, aparte de usar sí. estas palabras sí, que sí. son muy ensornas, porque yo he sido empleada del Estado, bonaerense en este uh -huh. caso, sí, ¿no? Claro. Claro. y he sido empleada del estado bonaerense 30 y largos años uh -huh. eh, y cuando hablan de esta manera tan tan desprejuiciada tan insolente tan agresiva tan sí. violenta uh -huh. más y usando uh -huh. un parámetro de comparación que es la gestión privada y empresarial claro. no tienen, no tienen nada que ver que hablan, no, no tiene nada que ver una pero... empresa privada no tiene una función social uh -huh. ninguna Ninguna función ninguna. social, ninguna, la función el Estado es sí. Meramente comercial. Comercial, empresaria. económica, empresarial, claro, claro. ganancias más ganancias. Más ganancias. ganancias. Sí, sí, sí. El, el Estado es otra cosa. Y hasta que no lo entiendan, bueno, por eso digo No siempre, lo van a entender. No, es un, es no, un tema ideológico gente, que no. trato de resaltar siempre porque bueno, no, la gente no, por hoy no, no. No, no lo la entiende. la actual gestión es esto, pero lo lamentable y lo triste para mí es que algunos uh -huh. que creo que no son pocos Todavía siguen creyendo que esta es la manera de gestionar un Estado. Hay sí. que gestionar el Estado como sí. se gestiona una empresa, una empresa. multinacional. Uh -huh. Sí, sí, sí. Una empresa grande sin, que no genera ganancias afuera. Nada, el Estado ¿Qué tiene que producir ganancias. ¿Qué el país? ¿A quién? El que no produce. Bueno. El jubilado no produce, pero gasta. Ah, por ahí sí. Si es un jubilado con una buena jubilación, yo por ahí invierte algo. Yo, así dicho de la manera más torpe, más brutal mm. y más dolorosa, yo creo que para este grupo actual que gestiona nuestro país, yo creo que sobran 20 millones de habitantes en la Argentina. Uh -huh. Sí, sí, sí, sí este es un país para 10 habitantes. 15 millones Sí, sí mm. Bueno, vamos a saludar antes eh, Vamos a escuchar primero un tema eh, Vamos sí, a dedicarlo cortemos Sí, cortemos Sí, sí, sí poniéndolo que yo saludo arriba Andrea Reis Eva Mercedes Mirta González Que está ahí Jorge Peralta Mi compadre también Está dando vueltas Escuchando la radio Así que gracias Gracias Ramón Marcelo Montero John Zombie Patricio Recalde Ya venimos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 es lo que sirve y que hay que entenderlo tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país ley de responsabilidad fiscal con lo cual ya no más vamos a tener que protegernos ni escondernos Bueno, algo que había adelantado al principio del programa Y vamos con lo de coto Dale, concurso? dale Cotto ¿Qué, qué son eh, muy conocidos, por supuesto eh, En la historia, un poquito rápida y corta Es que este hombre tenía carnicerías Carnicerías, una red de carnicerías En algún momento hizo un arreglo con Menem Se amplió, consiguió un crédito Y hoy tiene, un creo que es el, el supermercado hipermercado más grande, nacional, ¿no? Eh, más grande del país. Eh, resulta que el año pasado, en esto fue en agosto, entraron a una sucursal. Eh, encontraron a la fiscal, que se llama Paloma Ochoa, imputó a Alfredo coto y su hijo Germán por un arsenal encontrado en una... ¿Arsenal? Sucursal, arsenal, y ahora te digo. A ellos, a los funcionarios responsables del ANMAC, el ANMAC era el RENAR, que tiene que ver con... con este, con el armamento, y la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión, todos sospechados de haber obtenido armamento de las fuerzas de seguridad de modo espurio y de haberlo ocultado. Estamos hablando del año pasado. Esto nadie se enteró porque esto estaba todo tapado. La inspección realizada por el ANMAX eh, tuvo lugar el pasado 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado que está en la calle Paisandú, en el barrio de Caballito, e encontraron... Pues su supermercado. ¿Para bueno, parada, mira esto. Pero es una pavada. Chaskibón. Sí, sí. Una, tres tiros. Cañetas voladoras. Cañetas va esta esta no. 227 granadas. Dentro de dos tachos. 41 proyectiles de gases lacrimógenos. Lacrimógeno, perdón. 27 armas de fuego, dos de lanzamientos, 3800 de municiones, 14 chalecos antibala 22 cascos tácticos sin numeración, nueve escudos antidistumulto, gas pimienta y un silenciador. Entre otras cosas, también llamó la atención a las autoridades que había un revólver a nombre de Alfredo coto con los números de serie adulterantes. Y ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003. En la sucursal eh, había dos lanzagases con su número de serie erradicado y una ametralladora con un silenciador. O sea que lo compró en un negocio público con número claro. de serie limado no eh, está registrado a nombre de germán qué le pasó? alfredo coto a don alfredo no sé. se estaba preparando para una revolución que querría no saltar sé. el poder querría hacer un, un golpe de estado no y bajarlo sé. a macri no sé yo no veo los carniceros con ametralladora eh, el Germancito el hijo de don coto tenía esta ametralladora con silenciador el disparador modificado y puesto en modo automático un, este... No, no, no, no, no puedo no puedo ni imaginar esta situación. Sí, no, es rarísimo, por eso Es rarísimo, uh, eh, por eso lo, lo, lo traje hoy. Eh, el ANMAC no actuó de oficio y el caso fue ocultado hasta que la UFI ARM, que es la entidad que se encarga de esto, que está a cargo de Jorge Dilelo, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal que recayó en la Fiscalía número 10 a cargo de Paloma Ochoa y el juez Sebastián Ramos. Eh, es muy raro esto, ¿no? Tanto Granadas, armamento. Sí. Gases, eh, lanzallamas, lanz, lan, no, lanzallama, no, lanzagases, lanzagases, lanzagases, escudos, un escudo, eh, revólver, sí. ametralladora con silbino, no, no, no, no, no, no, no. no, rambo es un, un, un boicot de, de la tenido como una especie de un, un brote psicótico, Alfredo pues, que es, acumuló todo esto, Alfredo y encima es le raspó los nudos. Hermancito, ah, no todos, eh, no, no todos ah, es, esto con no. Alfredo no tiene que ver sí, lo son de los dos ¿eh? ah. él tenía su nombre un arma que tenía limado no, no, los no, no, no es algo escandaloso sí, <risa> sí. es tan tan sí. brutalmente escandaloso sí. que de verdad te digo habrá tenido un brote psicótico Germán eh, sí. costo sí, sí. ¿Un brote ¿Sí? psicótico para comprar todo esto? Para Aparte tiene mucha plata, convió. ¿no? no eso desde ya. Eso desde ya, y además tener conseguís? contactos a dónde vas, ¿no? Que te digan el claro. domicilio del lugar donde claro. vas a comprar a esto. A mí me da gracia porque muchos se, se mofan. Bueno, porque acá lo que pasa es que cualquiera con dos pesos se compra un revolver. Esto hay que ver, hay que hay que controlarlo porque no puede ser esto. bueno Y se termina la frase en villero de miel. Eh, resulta que estos tipos tienen mucha guita Tiene mucho más que eso No, una ametralladora tiene Claro Lanzaraces, me dijiste sí, Escopetas, sí, sí. no, es escudos Ametralladoras eh, eh, Ametralladoras eh, Chalecos Chaleco antibalas granadas. granadas, 227 granadas 227 granadas ¿A dónde las iba en a tirar? Ah, no no sé. no, no sé No, no, no Yo, insisto, no Oscar, ¿habrá sido un brote psicótico? No sé, yo creo que es algo mucho peor <risas> es algo bastante peor que eso Bueno, eh, seguimos con algunas sí, Vamos a saludar también a eh, Porque si no después me olvido Y a después ver, me quién, retan eh, una, Laura Cáceres Se llama, es una gente nueva, es una amiga nueva Ajá. Así que gracias porque nos replican Nos comentan, siempre, nos replican Muchas gracias, eso sí. vale mucho Vale mucho sí, para sí. nosotros Desde luego que sí. Hay muchos, muchas réplicas. Sí, repiteos. Repli replicar comentario. Bueno, replican es cuando te comparten. No puedo con otra palabra. Repiteos. O sea, no, otra. Replicar comentarios. Bueno, no sé. Me gustea. Otra cosa. Me gustea, ¿no? me gustea. Porque ponen me gusta, ah, en me gustean también. Bueno, dale, dale, dale, dale. siempre me, me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos yo veo la imagen estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle sentate ahí y se van cayendo migas y, y puede comer o esperá que tire lo, el resto de comida en el tacho de la basura entonces va a comer eso del derrame me parece una humillación me parece una cosa un putez profundo de que alguien tiene que derramar para ¿qué es eso? insisto con los multimillonarios Para que haya multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados en, entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. Ni hablar. Una ruta es para siempre. Un puente es para siempre. Una red de agua es para siempre. No es solo para hoy. Es para, es para siempre. siempre. Y lo que se hace para siempre es lo primero que tenemos que hacer. Caminos, puentes, vías, trenes. Puertos. Vacas. Agua potable. Parece mentira que estemos hablando de algo tan, tan básico como abrir una canilla y que salga agua, agua limpia, ¿no? Pero esa es la realidad. Nos tocó hacer lo que ya debería estar hecho. Esto hace mucho tiempo. Es un camino largo, pero estamos haciendo lo que hay que hacer. Porque ya entendimos que los atajos nos llevaron siempre al mismo lugar. Hoy tenemos la oportunidad de ser la generación que, que realmente cambia la Argentina. Para, Para siempre. siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Lo estamos haciendo, juntos. Juntos. Juntos. Juntos. Juntos. A ver, si se puede estar, ¿Aca? voy a... Hola, ¿qué hace pero... acá? Sí, mira, usted, bien, bien, ¿ustedes cómo van? Bien. muy bien lo que pusieron. En sí, efecto cuando, cuando bien, aparece bien, usted muy... Bueno, lo no está todo bien, digamos. Coigío mucho con este spot. Bueno, Spots. Eh, Spots. si me permite, les voy a decir a los oyentes quién es usted. Yo, Willy. Willy? Sí, Willy Beretta. Willy, Guillermo Domínguez Beretta. Eh, el señor es Guillermo Domínguez Domínio Beretta Willi, El señor es Guillermo o Willy Domínguez Willi. Beretta sí, Que a si mí bueno. a veces me sale berreta No, es Beretta, Beretta eh, Pero es no un nombre, un apellido italiano Es un, un militante cuenta. férreo del Partido Pro sí, sí, eh, bueno, sí, Y un admirador sí, sí, férreo supuesto, también bueno, Del presidente bien, de la nación no, Que sí. eh, tanto Oscar como yo ¿Vos Oscar qué crees no, de este no hombre? Sé, no sé Yo no sé, lo que nunca sabemos es cómo logra la pluralidad entrar. de voces. ¿Cómo realidad? logra entrar, este cómo logra tener en nuestro programa, se caracteriza por la pluralidad de voces? Sí, seguramente, por supuesto, sin no no ninguna duda, si además la pluralidad de medios y, y de que medios, pues, sí, pues, Tenemos los medios ya a nuestro favor, los medios estatales, por supuesto, y pues está toda digamos, la oposición, Clarín, la nación, por ejemplo. ¿Clarín Nación es oposición? Bueno, si nos critican un vantado. Usted me pone nervioso. Disculpenme, usted le dio una nota, yo la veo escuchando. Sí. Una nota de, ¿cómo es, Pañi? ¿Quién era aquello? No, Blanco. Blanco, bueno, es opositor, casi me parece la nota sí, muy yo, clara bueno. la nota ha sido bueno, muy muy clara bueno. él sobre el achicamiento del Estado sí, sí, la, la verdadera paradoja y, y, sí, y bueno, contradicción por eso era una contradicción de del gobierno opinió. actual si usted me opinió. permite domínguez pues, Beretta sí, oui, recién acabamos de escuchar este spot sí, de, claro. de publicidad sí, sí. estamos que apareció todo el usted. domingo pasado en sí. el sí. intermedio en el primero y el segundo tiempo del superclase de River Boca sí, sí, cosa popular que o Boca-River entonces yo sí. me tomé el trabajo de buscar la ley de ética la ley la de publicidad. ética en el ejercicio de es... la función pública que le digo por las dudas si sí. usted no sabe el número sí, no, es, es más, la 25.188 bueno, no. sí, bueno, esa tío? ley establece deberes, prohibiciones e incompatibilidades que buena aplicable sin Sin excepción, sí, incompatibilidades Ay, aplicables, sin excepción, a todas las personas bien. que se desempeñen sí, en la importante. función pública, sí. en todos los niveles y en todas sí, sus bueno, jerarquías. Mí, no está, es eh, quiero leerle el artículo 42 de esta ley. Ver, quiero leerlo. Permiso, ¿eh? Sí, por pues, favor, Artículo 42 de la Ley 25188 sí. dice lo siguiente: sí. La publicidad de los actos, programas, obras, servicios sí. y campañas no de aquí. los órganos públicos deberá tener carácter educativo, e informativo o de orientación Como social, no pudiendo, escuche por a favor, ver, no pudiendo constar en ella nombres, símbolos o imágenes y supongan promoción personal de las autoridades supuesto, o funcionarios por supuesto, públicos. Por supuesto, lo que el, el anterior gobierno ya, Exactamente, años, el anterior gobierno, gobierno lo hacía y el actual también. De de interior, en este spot, termina, hay que tomar en gente En spot termina el sí. spot con la imagen sí, del obvio, presidente, lo vi, obvio, lo escuché. ¿no? termina con la imagen del presidente de no, la ¿Quién, nación ¿quién, quién el Mauricio, macri, Mauricio macri pues, Mauricio macri diciendo bien, que todos bien. juntos lo podemos o algo por que, decir, que son las muletillas de... De oro. a mí me preocupa y me interesó me interesó hablar sobre esto sí. Willy porque si bien es cierto que el gobierno de los kirchners lo sí, hacía pero cál, pero cál. es absolutamente sí. cierto que macri cuando era oposición decía que él no iba a hacer esto Bueno, de, de relativo. De, no es relativo Lo hizo exactamente igual Di, Disculpe, el gobierno anterior mintió y puso la, la, voz y la voz y la cara de esta mujer y entonces te, te, te, te, te, tu gente que trabajaba por ella la verdad es que me, me, me pone me pone nervioso. Lucas, vamos por... a la vamos Oye, a escuchar un... algo, macho, TikTok, noticias de, de, de Tenemos un de... tema musical. Sí, y... No, no, queremos un audio, audio, Ah, tenemos ¿verdad? un audio, sí, porque de, así termina el señor. señor. Sí, Hasta okay. pronto, güey. Okay. Bueno, no veo. Pero. La verdad, mal. Yo estoy muy mal. No ven, no Está pues. Estoy casi con un problema acá. Siento, presidente, que su visita hoy, Frente sea, un grupo tan grande de sus colaboradores es ante todo un confirmar la vocación de trabajar en conjunto argentina y brasil tenemos un gran eje de coincidencia que es reducir la pobreza de nuestros países para nosotros con con brasil está todo bien estudio yo ya y todo legal ¿no? así que a eso a eso apostamos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 Bueno, esta, esta música y ese canto de algunos pájaros en realidad porque es más que música es el canto de los pájaros uh -huh. eh, nos introduce en, en el tema en el tema que tiene que ver con, la, con nuestro vecino país Perú y con la increíble civilización inca uh -huh. que tuvo lugar en este, en este país y que se extendió hacia el sur de América Latina y también hacia el norte. Eh, quiero hablar y compartir con ustedes este personaje Que fue Tupac Amaru II eh, En realidad este fue un nombre que él se, se, se dio a sí mismo ¿no? eh, Como de alguna manera eh, recordando al último Inca Que fue uh -huh, claro, Tupac Amaru claro. primero. Eh y bueno, él él era generaciones después, pero descendiente de él y adoptó el nombre. Eh Se comenté antes Oscar, al comienzo que sí. su muerte sucedió hace 300, 236 años, ¿no? Un 18 de mayo exactamente de 1781, la muerte fue en un acto público en la Plaza de Armas de la ciudad de Cusco, eh, donde se cumplió la, la ejecución de Tupac Amaru II, de su familia y de sus seguidores. Pero lo que comenté al comienzo y que estabas totalmente de acuerdo, es que eh, el discurso del poder, que es justamente el discurso de poder, el discurso de los ganadores, uh -huh. quienes uh -huh. escriben la historia, sí, ¿sí? Eh, han hecho que decenas de generaciones de argentinos hayamos crecido, y me incluyo, uh -huh. sabiendo cómo murió sí. Tupac Amaru, sí, sí, exacto, exacto. y no qué había hecho, uh -huh. en realidad. Sí. qué, por, lo... qué Exactamente, cómo qué murió Tupac sin recordar cuál fue el motivo, ¿no? para que muriera, uh -huh. para que tuviera lugar este último suplicio atroz, sí, no el que fue no víctima. Por lo mismo, entonces este último inca no quedó en el imaginario colectivo de todos, nosotros como el símbolo de la libertad americana, sino como el más gráfico, el más gráfico y contundente ejemplo del descuartizamiento. Sí. Sí. Yo recuerdo, y tengo eh, tengo un recuerdo infantil, y todavía tengo la imagen de algún libro, de algún manual o algo, uh -huh. en el cual estaba la figura de un hombre sí. tironeado en el uh -huh. piso, tironeado por cuatro caballos. Eh, y siempre me quedó como una imagen terrible, uh -huh. ¿no? Siniestra. Es muy fuerte, sí, sí, sí. sí. Eh, y es esto lo que ha quedado en nuestro imaginario, sí. ¿no? Sí. por sí generaciones y generaciones decenas de generaciones nos han metido dentro de la cabeza uh -huh. esta imagen del descuartizamiento sin saber quién era Tupac Lamaru II ni qué había hecho ni cuál había sido el motivo para ser víctima de semejante suplicio ¿no? hoy podemos decir qué fue lo que había hecho porque encabezó, lideró Eh, quizás el movimiento social más importante de la historia colonial de nuestro continente. Sí, sí el movimiento social más uh -huh. importante de la historia sí. so colonial de nuestro continente. Los recalcitrantes hispanistas, uh -huh. que lo siga viendo, uh -huh. indudablemente, sí. admiten que el imperio, en aquel momento, el imperio español, uh -huh. indudablemente, corrió un riesgo muy serio sí. de desaparecer. Sí. Sí, claro. De desaparecer en manos de este hombre uh -huh. y del movimiento que gestó, porque indudablemente sí, no fue él solo, cambió. Sí, sí, sí. eh, los planteos de Tupac Amaru suenan tan actuales, Oscar, tan, pero sí, tan actuales... Sí, que no cambia, el no, poder no cambia. Las reivindicaciones claro. sueñan aún hoy con el sueño de los justos, uh -huh. en realidad, ¿no? Sigue siendo prudente que la gente recuerde solo lo que les pasa a los rebeldes. Uh -huh. Ojo, si te rebelás... Exacto. Puede pasarte algo tan atroz sí, sí, sí, sí. como le pasó a Tupac Amaru Ese en aquel siglo 18, claro. ¿no? Eh, ojo, ¿no? Uh -huh. Solo lo que les pasa a los rebeldes cuando se toman demasiado en serio su rebeldía. Uh -huh. Ojo. Pongamos sí, esto sí, en sí, claro, el siglo claro. 20, en la década del 70, pongámoslo sí, sí, hoy sí. en el siglo 21 con, otras, palabras, con sí. otras rebeldías, otras, palabras, otras rebeldías y pongamos, otras maneras. Pongamos las rebeldías de los docentes de la provincia claro. de Buenos Aires, Oscar, claro. ¿sí? Y tantas otras rebeldías que venimos viendo uh -huh. a diario sí. en las múltiples movilizaciones, en las múltiples concentraciones. Uh -huh. Ojo con la rebeldía frente al 2 por 1. Sí. Ojo, ese sí, ese. Sí, sí, sí porque cuando uno se toma demasiado en serio la rebeldía sin interiorizarnos demasiado de las injusticias atroces que condujeron a esa rebeldía o a ese levantamiento que enarbolaran los más justos reclamos esto pasó en el siglo 18 en 1781 mm. y hoy estamos a 236 años en el siglo 21 en el año 2017 sí. y esto es vigente. Uh -huh. Digo como para uh -huh. que lo tengamos en cuenta. Sí, sí, sí. No, esto fue lo que pasó. No, esto fue lo que pasó. Esto fue lo que le pasó a esa de un lado, digamos, estaba la civilización incaica y todos los herederos, de la, uh -huh. porque ya el último Inca había claro. sido también ejecutado claro. un siglo más antes, que peleaban por lo suyo, uh -huh. peleaban por lo suyo, por sus tierras, tierra. su cultura, su claro. derecho a una vida digna. ¿Y del otro lado quién estaba? De este lado estaban ellos, sí, sí, y del sí. otro lado estaba la barbarie de los invasores, uh -huh. la barbarie sí, de sí, los invasores, sí, sí, sí, sí. digo, porque en general... Hay un libro famosísimo y excelente que se llama Civilización, sí, Civilización y barbarie, barbarie de Sarmiento, claro, claro. que la barbarie no estaba en los pueblos originarios, uh -huh, no uh -huh. no en los invasores. La barbarie de los invasores, cuyo único dios era el oro, la plata y la codicia, uh -huh. a pesar de que traían el crucifijo sí, sí, claro. y trataron de... Eh, ¿Cómo se dice cuando...? Evangelizar. Evangelizar uh -huh. exactamente, sí, sí, sí. y de misionar aquí en uh -huh. nuestras tierras, ¿no? Sí, sí. Los castigos infligidos a la familia de José Gabriel Condor Canqui, uh -huh. que este era su verdadero Grande, nombre, claro. para todos mucho más conocidos como Tupac Amaru II, dejan muy en claro de qué lado de esta ecuación de la civilización o de la barbarie estaba cada uno. Sí. Cada uno de los que nos están escuchando sacarán sus conclusiones de esta uh -huh. ecuación. De un lado estaba la civilización incaica y todos sus derechos y su cultura, y del otro lado estaba la barbarie de los invasores. Uh -huh. ¿De qué lado estaba cada uno para cada quien? Claro. Ahí queda. Las reformas borbónicas, Oscar, implementadas por Carlos III a fines del siglo XVIII, con su afán centralizador y recaudador de todo lo que pudiera recaudar uh -huh. en estas tierras, significaron un aumento del trabajo y de la opresión sí, sí. de nuestros pueblos. En el Perú de 1780, un descendiente de estos incas, uh -huh. que era José Gabriel Tupac Amaru, tomó el nombre del último emperador uh -huh. inca, que había sido Tupac Amaru. Eh, fue asesinado también, ejecutado por el entonces virrey español en Perú, que era Francisco de Toledo. Uh -huh. Y este Tupac Amaru II encabezó una rebelión de indígenas y mestizos sí. Sí. contra el poder. También se anexaron los criollos, Oscar. ¿eh? Uh -huh. Sí, también. También. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, Condor... Cóndor había nacido en el mes de marzo uh -huh. de 1740, así que lo destrozaron en 1781 con apenas 41 uh -huh. años. Heredó varios casicazgos, sí. era de una familia importante y de, de un nivel socio y económico importante. Uh -huh. Heredó una cantidad de mulas, digamos, claro, claro. las riquezas de aquel momento... Y lo convirtió toda esta historia previa en un cacique de muy buena posición uh -huh. eh, Dedicado al transporte de mercaderías Por eso sí. tenía las mulas, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Eh, cuando acababa de cumplir 20 años, se casó con quien sería el amor de su vida Alguien que pasó a la historia y algún día podemos hablar de ella Micaela Bastillas sí. Puyukawa. Sí. Sí, sí, Puyukawa Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, que hasta ese entonces era el de Perú solamente. Y esto perjudicó mucho al Virreinato de Perú porque, bueno, se dividieron las riquezas, uh -huh. obviamente, claro, claro. ¿no? El cierre de los obrajes, la paralización de las minas y tantas otras crisis que hubo del algodón, del azúcar, uh -huh. por esta división de aguas que hubo entre un Virreinato y el otro, provocaron el incremento de la desocupación. Uh -huh. Veamos la actualidad de lo que estoy sí. diciendo provocaron el incremento de la desocupación y la pérdida para miles de indígenas de sus miserables uh -huh. ingresos uh -huh. eh, ante esta situación Tupac Amaru II presentó una petición formal para que los indios fueran liberados uh -huh. Oscar, mediante sí. que atrevimiento sí, claro. para que fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas uh -huh. trabajo en, los cua en no, el cual no, no, no, Era, sobrevivían, años, sobrevivían mínimamente, sí, sí, mínimamente. Sí, sí, sí, Los, los enfermaba y se moría Denunciaba los esfuerzos inhumanos uh -huh. a que eran sometidos Los largos y peligrosos caminos que uh -huh. debían andar para llegar Pedía también el fin de los obrajes Que eran verdaderos campos de concentración sí, sí. Donde se obligaba a hombres, a mujeres, a ancianos sí, y a niños sí, sí, A trabajar sí. sin descanso alguno Denunciaba particularmente el sistema de repartimientos era un antecedente bochornoso, que pagaban en especies. Uh -huh. Sí. Esto sí. lo escuchamos nosotros días eh, de sí. Nuestros, sí. pasan de sí, nuestros sí, peones sí, de campo, sí, ¿no? claro, claro. que están protegidos te por el Momo Venega que es, eh, la cambian en un, eh, un lugar donde comen, donde compran. Sí, todos es estos reclamos, todas estas denuncias hizo que liderara liderada, lideraba, uh -huh, sí. o liderara, uh -huh. la denominada Gran Rebelión que se desarrolló en el Virreinato de la Plata y en el Virreinato del Perú. imagínate era sí, prácticamente sí. toda América sí, del claro Sur. Sí, era mucho. Eh, la rebelión se inició el 4 de noviembre de 1780, uh -huh. con la captura y posterior ejecución del corregidor, Antonio de Arriaga que era un funcionario de altísimo rango un uh -huh. funcionario español de altísimo rango aquí en nuestra América este hombre fue capturado el 6 de abril de no, el Tupac Amar uh -huh. fue capturado el 6 de abril de 1781 fue llevado a Cusco una ciudad bellísima encadenado y montado en una mula uh -huh. ingresó la ciudad una semana después con un semblante muy sereno re relatan los los registros de la época mientras las campanas de la catedral repicaban celebrando su captura sí. Sí. apresado en el convento de la compañía de Jesús uh -huh. los jesuitas sí. fue sucesivamente interrogado y torturado al límite uh -huh. del fallecimiento con el objetivo de arrancarle la información acerca de sus compañeros de rebelión en Cusco y en otras ciudades uh -huh y de sus ejércitos que aún conservaban grandes territorios claro, ocupados claro. torturas que fueron inútiles ya que no dio confesión alguna más bien trató de enviar mensajes, mensajes escritos uh -huh. con su propia sangre Oscar uh -huh. pero estos eran también interceptados la, man, la madrugada del 29 de abril de mes, 1781 a causa de los rigores del tormento le fracturaron el brazo derecho y así llegó el 18 de mayo un día como hoy en un acto público en la Plaza de Armas de Cusco se cumplió la ejecución de él, de su familia y de sus seguidores. Los prisioneros fueron sacados de sus calabozos, metidos en bolsas de cuero arrastrados por caballos todos a la vez, unos tras otros, hasta llegar a la plaza, al ya es, al pie del cadalso, Tupac Amaru fue obligado, tal y como señalaba la sentencia, a presenciar la tortura uh -huh. y el asesinato uh -huh. de sus aliados y sus amigos, sí. de su tío, de sus dos hijos mayores, y finalmente de su mujer... Uh -huh. Eh, después al igual que hicieron con varios de sus lugartenientes Con el tío y con el hijo mayor Le cortaron la lengua Luego intentaron descuartizarlo en vivo uh -huh. atado Atando cada una de sus extremidades a sendos caballos Al ser esto infructuoso uh -huh. Porque no lograron no descuartizarlo sí, sí. Los verdugos cortaron eh, Optaron, mejor dicho, uh -huh. por decapitarlo Y posteriormente despedazarlo ...la cabeza fue colocada en una lanza exhibida en Cusco... ...sus brazos en otra ciudad... ...sus piernas en otra sí, ciudad... Sí. ...y en otra ciudad... Eh, ...desparramado su cuerpo... ...de igual forma despedazaron los cuerpos de su familia... Uh -huh. ...de sus seguidores... Uh -huh. ...y los enviaron a otras ciudades y a otros pueblos... ...todo ello está descrito en el documento español... Sí. ...que lleva por título... ...Distribución de los cuerpos o sus partes de los nueve reos principales de la rebelión ajusticiados en la plaza de Cusco el 18 de mayo de 1781 es escalofriante quienes son, ¿no? son Quiénes son salvajes quienes son los bárbaros uh -huh. salvajes uh -huh. Es escalofriante Yo cuando leí todo este relato Que además está relatado por los españoles Por eso mismo, claro Si tenían esa, esa característica de anotar todo de, Distribución de el... sí. los cuerpos o sus partes De los uh -huh. nueve reos principales de la rebelión Ajusticiados en la plaza de uh -huh. Cusco El 18 de mayo de 1781 Marcado de manos, marcado de pieza Cuatro caballos les hinchan después. Su ejemplo de acero resiste con él, que cortan la lengua todo un pueblo ver. ¿Cómo se transforma tu patro a Marú, dos enormes galas cubriendo al Perú?